Sonda Rebelde, un programa de radio bien cuyano, bien rebelde. Para rascar donde pica, todos los viernes de 20 a 22 horas acá, en la Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1. Buenas tardes, buenas noches, 29 del viernes 24 de marzo de 2017, aquí en la mosquitera 88.1, Radio Comunitaria del Bermejo, Guaymallén, y esto es Sonda Rebelde. ¿Cómo está Alejandro? Muy buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia, saludamos a Eduardo Canto, ahí los controles, ayudante Hola, de controlador, de operador, don Nacho Aguilar, ahí también, eh, secundando al, al operador, y bueno... Esta cortina es interesante, esta cortina eh, que se escucha esto al fondo es el canto general de Pablo Neruda musicalizado en una gran obra que hizo Mikis Teodorakis a fines de los 70 más o menos. Ya canta María Faranturi. y quisimos poner esta, este tema de cortina para comenzar este programa porque habla de los pueblos eh, este tema específicamente, este poema se llama Los Libertadores de Don Pablo Neruda eh, De los pueblos, la lucha de los pueblos, los sueños, la esperanza de los pueblos En este caso el pueblo argentino conmemorando 41 años del golpe cívico-militar y eclesiástico del 24 de marzo de 1976 Una fecha realmente trágica para la historia de la República Argentina. Una fecha durísima y que los, los gobiernos, o concretamente este gobierno que nos toca en este momento, intenta, intenta disimular o intenta achicar o intenta, no sé, desvirtuar inclusive todos los adjetivos, todos los, los calificativos que le quieras poner eh, que, bueno, que tienen que ver con esto, con esto de eliminar la memoria que tiene que ver con la verdad y la justicia también. Entonces, bueno, todo eso es precisamente... Hay que dejarlo pasar. Claro. claro. Como si nada hubiese pasado, en el fondo. Exactamente. Yo estaba acá eh, leyendo el mensaje que mandó el presidente de la nación. Ah, mandó un mensaje. Mandó un mensaje, sí, sí. ¿Desde sí, sí, dónde, sí? amigo Belmar? Mire, lo mandó... Eh, eh, desde Holanda el, el, el, desde Holanda sí, porque el chico está de vacaciones está de vacaciones, vez, sí, se tomó el fin de semana largo eh, bueno, está bien, él podría ir a hacer la colita para ir a Paraguay, no, pero Holanda digamos por ahí, es más chico eh, es más, bueno, es más chique, sí. él, él eh, parte el, el, el breve texto del primer mandatario, hace ilusión al prólogo del Nunca Más ¿ya? Sí. Eh, Y habla así muy en general ¿no? sobre las calamidades que siempre dejan lecciones. El, habla del terrible drama. Habla de que la, únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de, de semejantes horrores. Y habla de que eso, esos hechos colocaron al pueblo argentino en, en un lugar de, de, de fama. Eh, nada que ver con el mundo civilizado, digamos. Como si el mundo civilizado nos pudiera deparar, digamos, cosas más benévolas. Este mundo civilizado en el que vivimos hoy, hoy, en este país presidido por él, ¿eh? Eh, habla de democracia, que es lo único, lo civilizado de su gobierno... ...como si el tema del trabajo, como si el tema de, de, de la producción... ...como si el tema de la educación fueran cosas baladí, digamos... ...eso, eso está todo bien... ...es lo relativo de esos conceptos, de esos valores, ¿no? La democracia, únicamente... ...bueno, estamos en democracia, ¿eh? con más de un millón de pobres nuevos... Con más gente en la miseria, en la precariedad más absoluta, bueno, esa es la democracia. Esa es la democracia, digamos, que en el fondo sustenta eh, la ideología del señor este, ¿no? Exactamente, que tiene tanto que ver estableciendo relaciones con el fatídico 24 de marzo del 76, en el cual se instaló, se instauró en la Argentina, un proceso económico justamente de achicamiento, de concentración de la riqueza en pocas manos. Y oh curiosidad que uno de los grupos más beneficiados, si no el más beneficiado, fue el de su papá, ¿m? el no, de Franco Macri. No me diga. Exactamente. Fíjese este dato porque yo creo que por ahí convendría siempre, eh, porque tanto se habla del 24 y qué sé yo, y muchas veces como que... Eh, no se entiende a ciencia cierta el porqué del 24 uh -huh. de marzo, el porqué de un golpe de Estado en la Argentina que tuvo que ver con, con un plan sistemático en América Latina, pero puntualmente en la Argentina sirvió para que la gente más rica de la Argentina se hiciera aún más rica también. Uh -huh. ¿Mm? Algo muy similar a lo que está pasando ahora. Y te tiro algunos datos, Nelson. Mira, La deuda externa. Eh, a la fecha del de 24 de marzo de 1976 en la Argentina era de 7.875 millones de dólares al finalizar el año 1975 uh -huh. 7.875 millones cuando termina la dictadura en el año 83 esa deuda se había ido a 45.087 millones de dólares unos mangos más digamos muchísima plata más uh -huh. muchísima plata uh -huh. más en parte tiene que ver con el proceso de estatización de la deuda privada, es decir, aquellas empresas que pedían préstamos que después finalmente los terminamos pagando todos los argentinos. Una de esas empresas precisamente es el Grupo Macri. Ya vamos a ir dando datos así concretos de lo que ha ido pasando y la transferencia de riquezas que se ha venido realizando, uh -huh. no solamente en esa época, sino que, fíjense ahí, vamos a establecer relación con lo que está pasando en este momento también. Claro, y, a, y además dejar muy en claro la relación que existe entre aquella dictadura y su plan económico... Es similar. ...con los planes... Actuales es similar, de este gobierno. Es similar, digamos. exactamente. Lo único es que ahora lo están haciendo de otra manera. ¿no? Bueno, ya hay un, un ejercicio democrático, etcétera, etcétera, pero en el fondo el plan económico es el mismo, está más actualizado. Claro. Está más, y por supuesto también es mucho más concentrado. ¿m? Exactamente. Vamos a ir a un breve tema musical para tomar contacto porque sabe de que se están desarrollando, bueno, nuestra audiencia a partir del trabajo que, que han realizado los, nuestros compañeros de La Mosquitera en la radio abierta, por lo menos acá en Mendoza, digamos, nos está hablando de una presencia multitudinaria de, de sectores importantes del pueblo argentino conmemorando digamos estos 41 años Sí, sí, en todo el país han sido multitudinarias las marchas y aquí en Mendoza también Sí señor, entonces vamos a pedirle a nuestro operador Eduardo Cantos que nos regale un pequeño tema musical para hacer una primera salida al aire para enterarnos qué está pasando en la provincia de Mendoza La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van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 Tema maravilloso, la memoria de León Gieco, que lo vamos a seguir escuchando a lo largo de este programa porque realmente es un tema precioso que tiene que ver con esto que ha pasado. Sí, señor, sí, sí, señor. Bueno, ustedes pueden escuchar, estimados oyentes, algún ruido contextual, digamos, ¿no? Es que estamos en comunicación con Cecilia Lamantía, quien está en este momento en el acto que se está desarrollando en el centro de Mendoza. Cecilia, muy buenas noches. Buenas noches Nelson, buenas noches Alejandro y Hola, todos los compañeros Cecilia. que están ahí en el estudio de La Mosquitera. ¿Cómo va Cecilia? Muy buenas noches y gracias por atendernos. Cecilia, ¿nos podrías dar un pantallazo por favor respecto de lo que ha ocurrido en el centro de Mendoza en, en estas últimas horas? Bueno, eh, comenzando un poco desde las 4 de la tarde más o menos que empezamos a llegar con los equipos de La, de la Mosquitera, los compañeros de La Mosquitera empezaron a Aparcarse ahí para hacer la transmisión desde el nuevo vial, desde, perdón, desde el kilómetro cero, y, y ya había gente eh, ocupando espacios eh, en, el, en lo que sería la convocatoria. Es multitudinaria, es impresionante la cantidad de gente que, que hay ahora eh, en el final de, de esta marcha, que ahora mismo se está leyendo el documento que han elaborado las distintas organizaciones ¿En este momento, esos, ¿dónde, dónde estás, Ceci? Vos? Estamos ahora en Casa de Gobierno, Casa de acá. Gobierno. Ajá. Ya está como finalizando este, la lectura del documento que han preparado los, los organismos de derechos humanos. Previamente se leyó una carta que dejó Elba Morales, que bueno, eh, la dejó escrita justamente, bueno, que, para recordar este día que estando presente también de, de alguna manera, este, recordemos que lamentablemente falleció hace una semana, sí. pero bueno, también este, haciendo un pedido de, de unidad y, y organización entre todas las todos los organismos y todas las agrupaciones en la defensa de los derechos humanos. La carta ahora que se está leyendo, el documento que se está leyendo ahora, que está elaborado por los organismos de derechos humanos, entre los principales eh, reclamos o, o consignas es el pedido de, de, una, de sostenimiento y la profundización de las políticas de derechos humanos que han sido devastadas por los distintos decretos que se han establecido a nivel nacional y también las políticas de... de de desguace en las distintas áreas de derechos humanos acá a nivel provincial. Y entre otros, los reclamos que se están leyendo ahora mismo y se están haciendo públicos. También hay que decir que antes de comenzar esta, la lectura de estos dos documentos, se hizo un repudio generalizado a, los, a la agrupación del de, de Partido Radical, que al inicio de la marcha, eh, atropellando un poco la organización de... De, de, esta, de, la, de la histórica marcha de, de la memoria, quisieron encabezarla y, y bueno, generaron obviamente un momento bastante desagradable este, como en, en sintonía de, de la, del atropello que vienen realizando desde las gestiones. ¿Qué, ¿Qué aducían, eh, pudiste enterarte Cecilia, eh, ¿Las razones por las cuales ellos pensaban que podían estar en condiciones de, de encabezar la marcha? mira eh, ahora está todavía como muy eh, en, entre comentarios, ¿no? Eh, creo que mañana vamos a poder un poco entender bien qué ha pasado. Sí, fue uno de, de los grupos que llegó eh, a las 4 de la tarde, ya estaban afincados ahí, no sé si el argumento era el llegar a ese horario, ¿no? Eh, no sé, habrán entendido que, que les daba prioridad llegar temprano, pero evidentemente pasaron por alto toda la organización de, que estaba prevista para, para esta marcha y que justamente eh, estaba ahora pensada para, para bueno, que la presidieran las madres como siempre y como corresponde, uh -huh. todas las agrupaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, eh, todas sosteniendo las, la, las consignas de, de nuestras madres. Eh, y luego los distintos sindicatos, los distintos organismos y finalmente los partidos políticos. Entonces, uh -huh. evidentemente o no estaban informados de, de la organización que, que sí circuló entre todas, las, entre todas las personas que están convocadas y que se hicieron parte hoy en la marcha y quisieron imponer obviamente otra lógica, que es lo que quieren hacer a nivel nacional y a nivel local también. Uh -huh, uh -huh. Hubo, uh, apareció recientemente en las redes sociales, Cecilia, una foto de un grupo de diputados nacionales del PRO que se sacaron una foto en la Cámara de Diputados de la Nación, sí. donde aparecían posando para la foto con unos carteles, uno de ellos decía nunca más a los negocios con los derechos humanos, nunca bueno. más... ...a la interrupción del orden democrático... ...pero lo que más jodió evidentemente... ...porque lo subieron en las redes... ...ha ah, merecido el repudio de toda la gente obviamente... ...esto ¿no? ...que tiene que ver con lo que el presidente... ...ya hace un par de años atrás decía... ...vamos a terminar con el curro de los derechos humanos... ...con el negocio... ...sí evidentemente son eh, acciones, actitudes y... ...este tipo de... de manifestaciones acá provocadoras, muy provocadoras, muy provocadoras. Y, y que evidentemente bueno, no, no, no tienen cabida en estos espacios como que realmente además de atropellar eh, la voluntad de tantas personas que se reúnen acá atropellan la historia, atropellan este, el pedido de justicia, el pedido de verdad eh, eh, la verdad es, es repudiable en, en todo sentido, eh, quieren opacar este tipo de manifestaciones quieren opacar Y uh -huh. creo que es contundente eh, la respuesta que dan los distintos organismos, porque ni si, no, la verdad que no lo pueden hacer, no, no lo pueden lograr. Y evidentemente la única salida es la violencia, recurren a eso, eh, o con mensajes que provocativos, como me estás comentando ahora. Sí, sí, sí. Eh, sí. Creo, creo, creo que es la, la única salida que están viendo y la respuesta del pueblo es otra. Eh, y acá lo, lo pueden ver, digamos acá es, es increíble la cantidad de personas que hay familias, hijos, distintas agrupaciones de distintos colores. Creo que También le tienen hay... temor, claro, creo que le tienen temor básicamente al pueblo movilizado en la calle, porque sí. hace varias semanas que viene sucediendo esto de grandes movilizaciones en todo el país y esto sí. ya como que les está empezando a pesar, me parece. Sí, sí, venimos, bueno, ya, ya lo saben, desde semanas de, de diarias de marcha y, y bueno, esta evidentemente era se sabía que iba a ser multitudinaria lo importante es eso, que es, ha sido una sola marcha y creo que ese es el mensaje que también hay que respetar que, que, que el pueblo se organiza está unido y los derechos humanos son de todos al margen de las diferencias que puedan haber de, de los distintos colores de las banderas no, que se puedan no, observar notaste, acá ¿Notaste alguna diferencia en relación a eso Cecilia? porque teníamos entendido que bueno que iban a, a marchar desde dos puntos distintos que si bien creo que iban a A, a terminar en el mismo punto, pero marchaban como desde dos lugares diferentes, este, gente relacionadas, digamos, con partidos de izquierda que, que cuestionan el, el tema del, del no juzgamiento a Milani en la época del kirchnerismo, entonces como que no querían marchar incluso en Buenos Aires, en, Buen, en Buenos Aires se dio también una marcha Similar, es decir, primero hubo una marcha muy grande también de abuelas y madres línea fundadora por otro lado una marcha del grupo que lidera EVE de Bonafini y recientemente, hace un rato hubo una marcha del encuentro por la memoria, verdad y justicia que eran básicamente las agrupaciones de partidos de izquierda frente de izquierda que llevaban, digamos, la otra consigna es decir, el juicio a todos, incluido Milani ¿acá se notó esa diferencia? Mira, de lo que he podido observar Esta es mi, mi observación, no, no, no se ha notado, eh, salvo obviamente que esa situación obviamente genera tensiones en, en, en los sectores. Eh, me imagino también en los espacios, y creo que también es por varias personas ya, que en los espacios donde se han planteado estas diferencias también ha generado repudio de, de, gran, de, de un, una, un gran abanico de, de organismos y agrupaciones Este Pero bueno, eh, acá en, yo no lo he visto, al menos desde, la, desde el punto del kilómetro cero a la marcha eh, partió eh, en una sola columna, digamos. Ajá, se pudo converger perfectamente todos en sí. casa de gobierno. Sí, sí, bueno, a salvo uh -huh. esa situación particular al inicio que, que, bueno, hizo que se cambiaran un poco los planes porque, bueno, la, los organismos y las madres tuvieron que adelantarse un par de cuadras más porque repito el, el grupo de, de jóvenes radicales no no se movía de ahí este de, del punto de partida digamos entonces bueno al margen de eso no observé eh, otras eh, otras grandes diferencias digamos está bien bueno bueno Cecilia muchas gracias sí, bueno eh, sigue eh, entiendo sigue el la concentración y ahí en, en están en casa de gobierno no uh -huh. Es un documento muy extenso, uh -huh. va, va a tomar distintos puntos. Se han dividido un poco la lectura del documento uh -huh. y ahora continúan. Entonces me he tenido que alejar un poco para, para poder escucharlos uh -huh. bien. Pero pues, sí, continúa ahora la lectura del documento. Bueno, con la, eh, el pedido de eso, de que no se retroceda ni un paso eh, en, en, en lo que se ha conseguido en materia uh -huh. de derechos humanos y también haciendo también una lectura crítica de toda la situación social, económica, a partir de las medidas neoliberales aplicadas por el gobierno de Macri y de Cornejo, eh, acá en la provincia de Mendoza. Uh -huh. Bueno, bueno, bueno Cecilia, muchas gracias, te agradecemos el contacto. Muy buena la cobertura. Y sí. siga ahí eh, participando a nombre de los que estamos trabajando acá anónimamente. Bueno, un abrazo grande, Un compañero. abrazo grande, un abrazo, muchas gracias. César, muchas noches. gracias. Bueno, era Cecilia Lamantía, compañera acá de La Mosquitera, que está participando de esa movilización y nos daba un pantallazo de lo que ocurrió acá en, en, Mendoza. en Mendoza. ¿Qué cosa es eso no? de, de querer ponerse adelante, qué sé yo, ¿eh? Eh, querer eh, copar? ¿Cuál sería la intención? Una, una actitud eminentemente provocativa porque claro. en este momento, obviamente, ellos que son partido gobernante que... Eh, no sé, no sé desde qué, desde qué punto lo analiza la juventud radical o los pibes que han estado ahí intentando molestar uh -huh. o qué sé yo. No, no, no, la verdad que no, no se entiende. Eh, bueno, ¿qué sí. sé yo, estas cosas, viste. Eh, eh, sí, yo creo de que es una actitud muy provocadora, sí, muy provocadora muy y desde un punto de vista o en un plato más general también uno puede entender de que muchas personas... Pueden entender el, el problema terrible que hubo con la represión durante la dictadura y pueden ascribir o no a ciertos organismos. ¿eh? Pero esa es otra cuestión: intentar copar con tu pancarta, con tu cosa, siendo un partido en el gobierno. En el que, gobierno y tan desprestigiado. Claro, y que tiene una. Y, y que direcciona una política de derecho humano. Totalmente... En sentido contrario. En sentido contrario. Fíjate vos de que el Los secretario... Podrían haber organizado una marcha al revés, una eh, claro, contramarcha, en una, sentido claro, contrario, por claro, ejemplo. Claro. Y bueno. claro, ellos tienen que atenerse, en este caso, al discurso oficial porque son un partido oficialista, ¿no? Fíjate vos de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, don Claudio Abruz, decía de que esto... Eh, Esto de los derechos humanos, dice, se ha, se ha fanatizado a un sector de se la sociedad. Se ha ideologizado, dice, claro, concretamente. Claro, se, claro. se ha ¿Cómo? ideologizado, claro. Como si no lo fuera. Claro. Todo es ideológico. Todo movimiento del hombre es ideológico. Bueno, ¿Cómo? ellos quieren eh, eh, plantear a la sociedad que vienen, que vienen de un cascarón. Exacto. Sí. Ellos no saben nada. Llegaron de una nave espacial. Llegaron de una nave espacial acá, a este país. Sí a cambiar las cosas que están mal. No tienen pasado. No tienen pasado, no, no. no tienen pasado. Bueno, un dato. Hay muchas cosas mal en este país y desde hace mucho tiempo, es más, los problemas que motivaron el golpe siguen <risa> más sus. y están mucho más agudizados en general. Lo que va del último año, fíjate que las políticas económicas son tan, tan similares Esto de la apertura del mercado exterior, de, de, de eliminar las barreras la, arancelarias, por ejemplo, para que ingrese importación de afuera de todo tipo de productos, de esa manera eliminás la industria nacional, es lo que hizo Martínez de Oz en el año 76. Son políticas muy, muy parecidas. Y que necesitan para poder implantarse la represión Seguro. y el exterminio de los opositores. O sea. Las revoluciones neoliberales, que le llaman como en el caso de Chile, triunfaron a costa de una dictadura que duró 17 años a sangre y fuego. Y que se ha prolongado en el tiempo. Por lo y que, que se, se, se ha ve. prolongado en el tiempo porque además de la represión... Carabineros funciona igual. ¿eh? Donde no había posibilidad de manifestación y sí. de decir no, ¿eh? estaba la dictadura y después para el proceso de transición una constitución a medida ¿ah, de, de, de, de las bases fundacionales de la dictadura entonces tenemos ahora una dictadura con un cariz o sea una constitución en el vecino país ¿ya? que es la constitución de la dictadura con la careta, digamos, democrática de ahora, porque derecho a huelga, muy relativo, las ocho horas, muy relativo, vale. el, el tema de la libertad de expresión, muy, es, es todo muy relativo, ¿eh? todo muy relativo. Entonces, estos señores no vienen en cascarón, no vienen, no, no están llegando a cambiar, están llegando a recomponer, a reordenar las Reorden. cosas reordenar. En, en una parte del Estado que se les fue por otro rumbo, quizás no tan distante como algunos quisieran, ¿ya? no tan distante, pero a poner las cosas en el rumbo que debe ser. Y eso es un tema para rascar donde pica. Vamos a ¿Sí? analizar dentro de un ratito esas causas también que tienen que ver con esta, este reordenamiento en lo económico que estás planteando vos, y fíjate vos vas a ver qué analogías tiene con la época de la dictadura desde el 76 hasta el 83. ¿Vamos a una pausita, Eduardo, te parece? Vamos con una musiquita entonces mm. Bing bing bing bing bing Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idioteces en su genética. Pa separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por Pura coincidencia Por eso para ser idiota Se requiere inteligencia La idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan Porque hablan lo que saben y lo que no saben Se lo inventan, aunque suene raro. A los idiotas los escucho. para tener a un listo que no dice nada. Prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado. Es aquel sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Een idiota is elke que no dat no el que que menos dat is, menos elke keer dat is, no elke keer dat Un goed is, menos elke keer dat alles goed is, menos elke keer dat alles goed menos elke Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta El trabajo más idiota es el que no se disfruta A la hora de buscar un empleo es bueno Idiotizarte, porque cuando eres brillante prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer is la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería un idiote tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ellos. Y también de uno mismo. Ser idiota no está mal si lo ves con optimismo. Poco entendimiento y mucha explicación agota Uno es más inteligente cuando piensa como idiota Simplificas las respuestas de este mundo complicado Mientras el sabio se preocupa El idiota relajado Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso No hay nada más preocupante que un idiota peligroso Su arma más peligrosa es desinformar a la gente Son idiotas peligrosos de hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él.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 Por la verdad, memoria y justicia aquí en Mendoza. Y bueno, eh, nuestro querido operador Eduardo se le ocurrió esta canción que se llama Los idiotas, uh -huh. calle 13, ¿verdad Eduardo? Calle 13. Sin alusión personal, ¿eh? sin alusión personal, no vayan a tomarlo como algo, como algo personal, pero bueno, el tema es muy lindo, realmente. Bueno, estamos en Sonda Rebelde, son más o menos las. 2038 de la noche, y decíamos que todo esto tiene que ver el golpe de estado del año 76, eh, fue ni más ni menos que para instaurar un nuevo orden económico. Un orden económico, y te voy a tirar algunos datos, amigo oyente, para que tengas en cuenta. En el año, si tuviéramos que, que comparar, por ejemplo, el salario real sobre una base de 100, por ejemplo, en el año 75 la base de salario real había subido a 124, suponiendo que a, a, a la, al año 1970 hubiese sido 100, al año 1975 el salario era de 124. Dato como para que compares uh -huh. En el año 1976, o sea, recién en el primer año del gobierno de la dictadura militar, cae bruscamente a 79. De 124 en el año 75 al año 76, 79. Fue el nivel más bajo de salarios de los últimos 30 años de la Argentina. Adicionalmente la pobreza que desde esos años estaba en el 10% aproximadamente, subió al 12,8 y al 37 al año 1982, cuando ya se estaba terminando la dictadura militar en el año 82, el año de la guerra Este, por las Islas Malvinas, eh, bueno, la pobreza era del 37,4% en la República Argentina. Con esto te queremos decir que esto no fue una cuestión porque sí, ni se dio por casualidad, porque había este, un grupo que quería quedarse con el gobierno, sí, se quedaron de hecho con el gobierno esos años, pero para instaurar una política económica que los iba a favorecer a los grandes grupos económicos. Lo que te decíamos recién, uno de los grupos más favorecidos durante la época de la dictadura militar fue el Grupo Macri. No por casualidad Macri. Hoy, 24 de marzo del 2017, el señor está en Europa, está en Holanda, y es la primera vez en muchísimos años que el gobierno nacional no hace un acto oficial el 24 de marzo. Es la primera vez, yo te diría que desde el retorno de la democracia, Nelson. Mm -hmm. Es la primera vez. Y, no es nada casualidad eh, claro y tampoco es para sorprenderse no que qué se qué se puede esperar digamos de, de de esta persona que ideológicamente sabemos muy bien dónde de, de dónde se para claro. tiene más datos sí ahí? sí lo que lo que te decía mira el grupo macri por ejemplo en el año al año 76 tenía alrededor de siete empresas hasta antes de empezar la dictadura. Cuando se va la dictadura en el año 83 tenía 46 empresas. Es decir, el crecimiento del Grupo Macri sostenido durante los años de dictadura fue impresionante. La deuda externa que fue producto incluso de la estatización de la deuda privada, lo que te decíamos hace un rato, se elevó de 7.000 millones en el año 75 a 45.000 millones al finalizar el año 1983 gran parte de esa deuda fuera fue de grupos económicos, entre ellos el grupo Macri, deuda privada adquirida por ellos, uh -huh. que terminamos pagando todos los argentinos ¿sí? hasta el día de hoy. Bueno, y ahora eso hay que hacerlo de otra manera, por eso este afán tan disciplinador, digamos, esa impronta tan disciplinadora del gobierno nacional y del gobierno provincial también. Acá las cosas hay que acomodarlas. ¿Sabes? Yo, yo quería dar una, una breve vuelta, eh, Alejandro, si me permitís, por, por, por las causales del golpe. ¿ya? Eh, eh, generalmente, la derecha, el sector de la sociedad que más se beneficia con estos gobiernos y que históricamente, hay que decirlo muy claramente, se ha beneficiado de todos los gobiernos los poderosos, los poderosos de este país siempre han sido beneficiados durante todos los gobiernos es más la ex presidenta de la nación muchas veces dijo en mi gobierno la están recogiendo con pala muchas veces lo dijo sí, sí, sí, muchas veces el aliado nacional siempre se ha visto beneficiado exactamente entonces eh, No, no es casual, digamos, la, la, la comparación. No es casual de que ahora traten también de, de recuperar eso por otras vías. Por eso es importante indagar en el tema este de, de, del golpe de Estado y su significado y su dimensión también histórica. ¿no? Porque no se trata acá de, de, de que un grupo de chicos locos se le ocurre. No, acá hay causas políticas, sociales, económicas muy profundas muy profundas, y tiene que ver en el fondo con una disputa, con una disputa entre los sectores que son los dueños del país, y esto también hay que decirlo muy claramente, ¿no? los ricos, los pedrosos de nuestros países se consideran dueños, tienen ello, por decirlo de alguna manera, la fuerza material ¿Ya? de sus propiedades de la concentración de la riqueza que tienen para sentirse los dueños acá hay un, hay un proceso de desgaste evidentemente una fuerte puja que no solamente acá en Argentina sino que en otros países latinoamericanos se resolvió por la vía del golpe militar es decir, una parte del aparato del Estado, en este caso la Fuerza Armada, se encolumna con un sector de la clase dominante y dice vamos para allá ¿ya? Es una puja todavía no, no totalmente resuelta en nuestros países. Está muy resuelta en Chile, donde se impuso el sector agroexportador en detrimento de la impaciente industria nacional con una incipiente también burguesía nacional. La gran disputa entre los sectores que colocan a nuestros países como parte de la periférica que provee de materias primas a los países centrales, a los países más poderosos, y por otro lado el sector que trata de desarrollar una industria nacional ¿ya? que tenga, digamos, por supuesto, eh, otra, otra dirección en cuanto al, al, al sentido productivo del país. Entonces empieza la puja. El dólar a un valor le conviene a los portadores y no a las industriales nacionales. Uh -huh. Y empieza la puja, empieza la puja. Esa puja históricamente ha tenido siempre a sectores muy perjudicados. Y son los trabajadores. Siempre, siempre lo han sido. Siempre, en esa puja siempre lo ha sido. Y cuando vienen sectores llamados progresistas a defender la industria nacional, como pasó en los gobiernos anteriores, los trabajadores también sufrieron ¿eh? Por ahí lograron un aumento interesante, pero sufrieron la precarización laboral. Acordémonos de que el trabajo negro en, en, en Argentina es superior, anda por el 35%. Es altísimo. no fue modificado en lo más no, mínimo no durante fue... el gobierno anterior, por ejemplo. Exactamente. Entonces, estos gobiernos que han tratado de apoyar el desarrollo de la industria nacional, digamos, no han resuelto esa puja de fondo. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores al actual, nosotros teníamos de que había un gran incentivo a la industria nacional, pero a la vez hubo mucho incentivo a los ojeros, mucho, hubo mucho incentivo a los extractivistas, a la megaminería, ¿ah? tuvieron problemas con los glaciares, etc. Es decir, una puja que un gobierno no logra resolver. ¿ya? Entonces, como no logra resolver y no puede generar más riqueza, para distribuir, si no ataca, la estructura productiva de este país, se le acabó la guita, se acabó la plata, Entonces, tu, tuvimos inflación, ¿eh? tuvimos un proceso de, de, de recalentamiento, como dicen los, los economistas, de la economía, y eso vino en detrimento de los sectores populares y los trabajadores, que el gobierno trató de contener con planes sociales, etcétera etc., pero nunca, ¿eh? en el fondo, dignificando eh, con un salario digno a los trabajadores, porque un trabajador... Eso que, que se llama redistribución de la riqueza. Exactamente. ¿No se dio? No se dio, y tiene límites, y tiene límites muy claros. Ah, tú le puedes sacar un pedacito de la, renta, de la renta a la clase poderosa de este país, pero ya no les puedes sacar más y no tienen más para repartir. ¿Cómo podrías tener, generar otro recurso para realizar eso? Atacando la estructura. Atacando la estructura Reforma agraria, el tema bancario, el tema de los grandes, los monopolios industriales. Las nacionalizaciones. Digamos, exactamente. De la banca, el comercio. Eh, bueno, todas estas cosas. Tenemos un no llamadito se han dado. ahí. Tenemos un llamadito ahí. Sí, hola, un llamado al aire seguramente a Sebastián. Hola Sebastián, buenas noches. Buenas noches Nelson, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, acá andamos terminando ya la jornada que fue bastante complicada, pero sí. bueno, la terminó. A ver, cuéntenos Sebastián. y sí, hubo algunos inconvenientes entre, con la Unión Cívica Radical y la Juventud de la Unión Cívica Radical que querían formar parte de la movilización, ocupando uno de los lugares principales cuando se había decidido que los partidos iban a ir atrás de los gremios y de los sindicatos. Así que uh -huh. Bueno. Eso fue principalmente, no se querían ir y bueno, hubo algunos forcejeos, pero todo terminó bien, igual. Entonces, mm. si querés Nelson con una compañera de hijos, con Alba. Sí, sí, sí, por supuesto, sí, sí, ah, sí. Algo sí. paso entonces con, con Alba. Un abrazo para todos. Igualmente, gracias Sebastián. Hola, Alba, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Acá te saluda Alejandro de Oríguez y Nelson Belmar. ¿Cómo estás? Hola, Alba. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Hola, Nelson. Y audiencia de La Mosquitera. Un gusto. Bueno, igualmente, Alba. Por favor, tu opinión respecto de lo que ha ocurrido esta tarde, noche, ahí acá en, en el centro de Mendoza, por favor. Bueno, la marcha fue conmovedora, un éxito total. ...muchas convocatorias, es muy difícil poner cifras porque, eh, bueno, por momentos fueron muchas cuadras... Eh, ...como comentaba eh, el compañero Sebastián, hubo sí algunos inconvenientes al comienzo... ...por, eh, bueno, una actitud un poco prepotente de la juventud radical que eh, bueno, se vino, vino más temprano y se colocó como si fuera un día del radicalismo y ellos tuvieran que marchar adelante de todo. Eh, bueno, por suerte fuimos hablando, fueron entendiendo por momentos, por otros momentos no. Entonces lamentablemente sí hubo tensión. Alba, ¿y qué, qué, qué argumentaban estos chicos, digamos, para, para marchar a la Habían llegado a las 2 de la tarde. Oh. De la tarde. Ajá. Como si fuera por orden de llegada, ¿no? Una cosa así de que se viene... <risa> claro. eh, bueno, también, qué sé yo, quizás es eh, la política de ellos, que no les baja información, no les dice que esto se hace hace muchos años, el 24 de marzo, marzo marchamos. Y que previo hay una organización, hay una organización donde sindicatos, agrupaciones... Ahí está Franja Morada, Alba. Estaba Franja Morada y la Juventud Radical, que Alba. en realidad eran pibes, bueno, muy jovencitos. Muy jovencitos. Eh, claro, nosotros... Siempre vemos con buenos ojos esto de que la gente se sume más allá de la, uh -huh. de la fuerza política de la de lo que sean, ¿no? Sí, sí. El tema es que, bueno, no hay acuerdos previos y no puede ser en esos términos de desconocimiento y avasallamiento de, de, bueno, lo que ya hace años venimos haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Finalmente todo eso se pudo superar, Alba. Sí, sí, sí, sí, porque bueno, eh, estrepitosamente la, mar, la marcha tuvo que empezar a las sí. 6 y 10, ya empezamos a marchar, a mover las columnas y... ¿Cuánta ah, gente, gente calculás, Alba, que puede haber estado? O que está, porque todavía no se desconcentra. Mira, eh, si a ustedes les sirve, yo les digo cuadras. cuadras. osciló entre 5 y 10 cuadras. En un momento había 10 cuadras de marcha. Uh -huh. Y por otros momentos sí fue eh, al comienzo, bueno, cuando se fue armando, más o menos veíamos que éramos cinco cuadras. Uh -huh. Algo muy importante que sucedió, que este año marchamos con la multisectorial. Al comienzo hubo una sola marcha, uh -huh. hace años que no pasaba. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y llegamos hasta Patricia, bueno, y ahí eh, la izquierda creo que fue a la legislatura y nosotros, acá estamos en casa de gobierno... Todavía con el, con claro. el discurso de madre. Sí, porque lo que se planteaba en realidad, Alba, creo, tengo entendido, era que, bueno, que como, como siempre ha venido pasando en los últimos años, el tema Milani ha sido un separador muy importante. El tema Milani, que bueno, que en el gobierno anterior de, de Cristina Kirchner de alguna manera se lo, se lo defendió. Y que generó muchas rispideces entre varios grupos, digamos, relacionados con organismos de derechos humanos, partidos políticos de izquierda que exigían también el juicio a este represor, y que de alguna manera eso dividió, digamos, en algún momento dividió, y creo que hasta hasta ahora se, ha, se había notado eso muy marcadamente por ahí. Por eso te preguntamos si habían habido a lo mejor dos. ...dos marchas distintas, por lo que vos me estás diciendo... ...partieron juntos y bueno, no se ha notado tan fuertemente la, la diferencia. Eh, sí, entre otras cosas han sido puntos que no... Que no pasado. se acordaban, claro. No claro. se acordaban, de todas maneras, hijos siempre recibió la presencia de Milani... ...en las esferas de funcionarios. Uh -huh. Sí. Un documento público en su momento, con los expresos, expresas acá de Mendoza... Eh, porque bueno, no podemos poner en duda jamás el testimonio de una persona víctima de la dictadura, de la tortura, de la persecución, como fue el caso del conflicto desaparecido riojano. Exacto, exacto. ¿no? Y, y bueno, y otras personas que estuvieron cercanos a, a él, que, que denunciaron de él. y bueno, tuvo que dar respuestas a algunas preguntas al respecto. Eh, de, de, hecho, maneras, de hecho está lo... siendo juzgado en este momento. Está siendo tal cual. Sí. sí, lo que nos ha dividido en realidad claramente ha sido el kirchnerismo, eh, en el sentido de que eh, en Buenos Aires las madres claramente abrazaron eh, al kirchnerismo, a los funcionarios del kirchnerismo, a las políticas de Estado que se brindaron desde el kirchnerismo. Algunas agrupaciones en Buenos Aires eh, de Derechos Humanos también lo hicieron y acá en Mendoza no es tan así, esa claro, es la claro. pura verdad. Uh -huh. eh, hay una diferencia Sabes que veíamos, Alba, veíamos esta tarde ah. temprano en la marcha en Buenos Aires Que había un grupo muy fuerte, muy poderoso Que es el que inició el acto Que se agrupó alrededor de Abuelas de Plaza de Mayo Y de Madres Línea Fundadora Es decir, hubo un acto de abuelas con, con Estela Carlotto y de Madres Línea Fundadora con Tati Almeida, muy potente, un acto muy, muy poderoso. Y en el otro extremo de la plaza, eh, Eve de Bonafini con un grupo un poco más chico, digamos. No se juntaron en este caso, por lo menos en este momento, este, en este día de hoy. ¿no? Y después, después el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia que marchó más tarde. Acá en Mendoza decís, no se ha dado tan así la cosa. No, claro, uh -huh. no, no habría sido, no habría sido, sido así, digamos, uh -huh. desde el comienzo eh, faltó por ahí más instancias de negociación y por ahí más integración entre las distintas perspectivas, eh, pero bueno, por lo menos desde ICO el esfuerzo siempre es por la unidad, porque los mayores sectores, sobre todo los sectores en lucha, eso sí, también hay que sí, decirlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Nada, nos toca unirnos, Y hoy el espanto, lamentablemente el espanto nos une. Exactamente. Por, por lo menos nos debería unir. Exactamente. Alba, bueno, y para para terminar esta nota contigo, ¿qué balance te te sugiere este acto del día de hoy, digamos? Eh, el balance de la marcha? Sí, sí, tu sí, tu balance personal. ¿qué, ¿Qué qué dirías? Positivo. Totalmente. Uh -huh. Extraordinario, muy muy emocionante. Los artistas desde hace años se vienen eh, posicionando junto con nosotros en buscar eh, su participación especial desde el comienzo. Esto por ahí no se conoce, pero hay grupos de artistas, de murgueros, de sicuris, de um, artistas, actores, actrices que están eh, preocupados a ver qué va a pasar el 24, qué pueden hacer, cuál puede ser la intervención. Así que hubo dos intervenciones extraordinarias: una de las murgas cantadas y luego. Eh, que, bueno, las encontraron a las madres con un cántico de 40 años que abriendo caminos. Después los sicuris que también los, las encontraron y les publicaron otra canción hermoso. Y bueno, la verdad que sí, más bien fue una fiesta y ahora cierra la caciqueña. Así que ahí está la arenga para cerrar con la caciqueña y, y esto que... Que no nos roben la alegría. Una marcha con mucha eso. alegría, eso pensaba, exactamente. Eso es. Te agradecemos muchísimo, Alba, tu participación. Vamos, eh, no, por favor. En el programa Sonda Rebelde ha sido muy, muy, muy ilustrativa tu participación este, en, la, en la marcha de hoy. Desde esa, bueno, gracias ¿eh? No, gracias a ustedes, a Sonda Rebelde Y a La Mosquitera Que soy una oyente eh, cotidiana <risa> Muchas gracias Qué bueno, qué bueno Gracias Alba, buenas noches Gracias a ustedes, buenas noches Bueno, pasaba Alba eh, Militante de hijos Dándonos su, su visión de, Respecto de lo que pasó esta tarde Noche acá Lo que está pasando todavía ¿no? Bueno, hay, hay, hay muchas cosas eh, ¿Quiere que vamos con un temita musical? Va, eh, yo, ya no, casi nos vamos a la tanda. Vamos a rascar después de la tanda. Hay un tema de Leonjeco que se llama Esos Ojos Negros. Esos de, Ojos Negros. Dedicados no a una morocha de ojos negros precisamente, sino mm. a un tipo nefasto: Jorge Rafael uh. y Esos ojos negros que miran. La poca esperanza del país también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban como se ganaba en el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia. conseguimos Richard eso, la cumplimos. Aquí el espacio publicitario. Si se trata de impresiones, acércate a gráficos asociados. Folletos, stamping, relieves, revistas, libros, afiches, todo en impresión offset. Asociados, años y experiencia Que garantizan la mejor impresión Santiago del Estero 240, cuarta sección Teléfono 430-3013 te Atención personalizada de lunes a viernes De 8.30 a 13 16.30 a 20.30 horas Asociados, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. Hago una pregunta, vos que sos de Bermejo, ¿dónde puedo encontrar buenas pizzas, lomos, empanadas? En Bermejo, hace 35 años, la mejor sanguchería del mellizo. Acá nomás, frente al triángulo, Avellaneda 43 -34. Te digo, ¿tienen teléfono para hacer pedidos a domicilio y todo? 451 51 35 15 La Corlos es el mellizo Ahora que me lo decís es un clásico Sí, la verdad esas papas, empanadas, lomos, empanadas, de francés, barro, vida, bebidas, pollo, papas, macer, un cari, silencio, música, buena atención ¿Sabías que la Feria Popular de Guaymallén vuelve y con todo? Porque la fuerza de cada uno y cada una de ustedes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 Te invitamos a seguir con nuestra programación. Señoras y señores, señoritas, señoritos, traemos novedades. Con la información, las voces y la música de siempre. Pero ahora, con equipo recargado, porque se suma otra jugada. ¿Qué digo otra? Una nueva jugadora, la jugadora... Gabriela Fiocheta La Gala. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Entonces, de lunes a viernes, de 8 a 12, escuchá El Mañanero Informativo. Por La Mosquitera, 88.1. El Mañanero Informativo. La evolución de la radio Radiorama 2.0 Irrumpe en el aire F.M. La Mosquitera 88.1 de tu diario Disfruta tus artistas favoritos Este viernes 21 horas Radiorama 2.0 Te trae el show en vivo Disfrútalo en exclusivo Por... De la productora de contenidos www.radiorama.com.ar <risa> bueno, aquí estamos nuevamente en Sonda Rebelde y, y habíamos escuchado antes de la tanda un tema de León Gieco llamado Esos Ojos Negros que está tristemente dedicado al dictador Jorge Rafael Videla. Dedicado a Jorge Rafael Videla. Digamos. Mirá, tiene, su, su tiene su canción. Tiene su canción. Que no habla bien, por supuesto, del asesino. ¿no? En fin. Bueno, hemos compartido con... Con dos eh, llamadas, dos salidas al aire, lo que está ocurriendo en Mendoza, eh, en este 41 aniversario del golpe cívico, militar y eclesiástico de 1976. Y en contados minutos también vamos a tener, ya para ir eh, cerrando esta parte, digamos, eh, con nuestro compañero Daniel Logotetti, ¿ya? Que nos va a dar su opinión respecto, su visión de lo que ha ocurrido hoy. Claro, bueno, volviendo al tema de la dictadura militar y lo que trajo aparejado, ¿no? El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 Fojas dictado el 13 de julio del año 2000, en el caso titulado Alejandro Olmos contra Martínez de Oz y otros, sobre defraudación. La última dictadura cívico-militar argentina dio inicio a un patrón de acumulación basado en la valorización financiera que desplazó a la producción de bienes industriales como el eje central de la actividad económica y que redefin redefinió fuertemente la fisonomía y el posicionamiento estructural de las distintas clases sociales y fracciones de clase. En palabras de un experto, se trató de un proceso en el cual las fracciones del capital dominante contrajeron deuda extranjera para luego realizar con esos recursos colocación en activos financieros en el mercado interno, es decir, títulos, bonos, depósitos, para valorizarlos a partir de la existencia de una diferencia Positiva entre las tasas de interés que existían en la Argentina y las internacionales. Esto, en simples palabras, las empresas adquirían deuda, sacaban préstamos, digamos, uh -huh. y en vez de, de ponerlas a producir para empresas, para el fortalecimiento, para el engrandecimiento de esas empresas, lo ponían directamente a plazo fijo, por ejemplo. Aquí mismo en la Argentina... Y cuando obtenían las ganancias de esos plazos, las derivaban al exterior. Y con eso tenían la gran bicicleta financiera, que se llamó en su momento. Bueno, a eso hacía referencia yo anteriormente, claro. Alejandro, Exacto. esa puja que no se resuelve. Porque habría que preguntarse realmente si en nuestros países si en nuestro país hay, una, hay un sector de la clase dominante, un sector de la burguesía, digamos, ajena al capital internacional, eh, pa, para, mí, para mi gusto, digamos, son la misma cosa. Son la misma eh, cosa. Y es una puja en el fondo, no resuelta Pero ya tenemos a nuestro compañero Daniel Lobotiti en el teléfono. A ver, buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás, Nelson? Un gusto. Estamos... Y, y un saludo y un fuerte abrazo para todos los que nos están escuchando, por supuesto. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Daniel, bueno, eh, brevemente, ¿cuál, ha sido, ¿cuál es tu balance, por decirlo así, de, de lo que ha ocurrido hoy acá en Mendoza Capital? Bueno, eh, más o menos como venía siendo, ocurriendo los últimos años, eh, la marcha fue dividida. Eh, lo que sí se vio, como se vio en todas las eh, movilizaciones que veníamos observando nosotros en la semana pasada, una gran participación. Esto también se vio en Buenos Aires, en la marcha en Buenos Aires, en las marchas en Buenos Aires también se vio eso, una participación extra, digamos, hay un agregado que evidentemente tiene que ver con todas estas luchas que se han ido desarrollando, desarrollando contra el ajuste. Es evidente que esto ha ido un aumento, la gente ha participado, se anima más, los trabajadores este, ganan la calle, participan, luchan, eh, el debate siempre eh, que hubo hoy eh, en la calle eh, siempre es el mismo, ¿no? salvo la gente más convencida, en general se discute sobre la división, sobre eh, la existencia de dos marchas. La verdad que debemos reconocer que es una pena. Una lástima, es una lástima, es una debilidad, genera una debilidad en el movimiento, pero de todas formas hay que eh, entender que el gobierno anterior hizo de eh, los derechos humanos, los institucionalizó, los organismos, eh, hizo de los derechos humanos, más allá de una política de Estado, hizo una, una ley, la, lo institucionalizó, y lo, lo incorporó al Estado Y eso, indudablemente, generó eh, un, eh, una división porque le, los organismos de derechos humanos habían tenido históricamente una conducta independiente ante todos y cada uno de los gobiernos eh, de, de todo tipo que hubo en la Argentina. Bueno, en el gobierno anterior, y que indudablemente le dio cierto espacio eh, a los organismos, que le dio cierta participación, generó esa división. Y, hoy, y aún hoy se mantiene. Eh, se han como partidizado. Hoy en la marcha de hoy está claramente partidizada la, eh, la columna central, digamos, ¿no? Es decir, uh -huh. entonces, este, como que la columna central es el kirchnerismo y los que no les gustan tienen que estar afuera o no tienen que participar de ella. <ríe> Eso provoca, por supuesto, divisiones. La partidización de la lucha de los derechos humanos que tiene que ser universal, tiene que ser por fuera de toda partida, partida, eh, partida eh, adhesión política uh -huh. a cualquier partido político y mucho más por sobre todo al Estado, ¿no? cualquiera sea el gobierno de turno, independiente del Estado, siempre ha sido así. No me parece, Daniel, que tiene que ver con esto que vos planteabas recién ¿Con quién estoy hablando? Con Alejandro Rodríguez, buenas noches Daniel. ¿Cómo anda Alejandro Mire, Rodríguez? Un hay, gusto, hay... un gusto Lo extrañé, hoy lo extrañé y yo sabía que usted estaba ahí Este, en el micrófono. Yo con... estaba calladito esperando que usted hablara porque realmente lo dejo así, lo dejo que hable, que, que, que, que dé su experiencia, digamos. Usted es un, no, pero... un hombre mayor, entonces tiene más experiencia que sí, yo. Sí, por supuesto. Este, pero bueno, en relación a esto que vos estás planteando, sí. es como bastante natural que se diera en este marco cuando en el gobierno anterior hubo una política de derechos humanos fuertemente. Eh, digamos, eh, dirigida o direccionada sí. en función de, bueno, tener una muy buena relación con los organismos. Sí, sí. Entonces, digamos que una buena parte de los organismos tomaron un partido muy definido sí. eh, políticamente en favor del gobierno kirchnerista, digamos, tanto de Néstor como de Cristina, eh, al punto que hoy en unas declaraciones que yo escuché de Eve de Bonafini, ella decía, bueno, yo en realidad dice, más que organismos de derechos humanos lo nuestro ya es el partido de Cristina. Es claro. decir, ella, ella directamente fija una posición de partido, digamos, o sea, concreta, digamos, más allá de que, bueno, uno puede estar a favor o en contra de eso. Eh, la señora Eve de Buenafiní ya lo manifiesta abiertamente, por eso se ha dado también a nivel nacional, de alguna manera como una especie de grieta, que se marcó en el, en el día de hoy, Daniel, yo veía las imágenes en Buenos Aires, esto recién lo comentamos también con, con otra cronista que tuvimos recién, y había una marcha de abuelas, ¿m? encabezado por Estela Carlotto, juntamente con madres de Plaza Línea Fundadora, Tati Almeida, este... no me voy a acordar de esta otra señora esta otra madre, y por otro lado iba Eve Bonafini, que tuvo declaraciones bastante, bastante duras para con Estela de Carlotto, la ha tratado de traidora, porque hace unos días Carlotto tuvo una reunión con María Eugenia Vidal. Este, digo, se están de alguna manera eh, separando en relación a los, a los afectos o no que, te, que, que, que, que han tenido los organismos con, con el gobierno anterior, concretamente, digamos, o sea... Si sí, hay algo que nos une es el, es el poco afecto que tenemos por el gobierno actual porque no tiene nada que ver, pero sí en relación al gobierno anterior hay posturas diferentes, ¿no? Claro. Eh, la brecha la abrió creo que Milani con, con el, la, el posicionamiento de Cristina a favor de este, de este represor y bueno, y los organismos también tomaron su posición, ¿no? Claro, claro, si sí, lamentablemente no, nos acordamos de la, de la foto de Ebe con... Milani, ¿no? sí, o la no, foto yo... de Cristina abrazando a Milani, claro que todo por eso supuesto. se ha quedado un poco en el imaginario claro, por de mucha gente, ¿no? Por, respecto a esto que vos decís, eh, es interesante, por supuesto lo de Cristina no fue solo eh nombrada a Milani como represor, está la, la ley antirrepresiva, exacto, ¿sí? Sí, sí, o sea sí. y una cantidad de medidas algunas medidas este, muy direccionadas a reprimir sobre todo la lucha del movimiento obrero que en esa época durante el kirchnerismo se dio en los últimos años en las fábricas de autopartes, Lea, sobre todo en, en Lear Lea y otras sí, no, tengo, sí. no tengo recuerdo el nombre y otras que estaban en la en, en, la, en, en la, Panamericana, en el acceso norte sí, en, el, en el acceso norte claro. del, del, del Gran Buenos Aires y, este, y lo veíamos a, a, al A este, ¿cómo se llama? Al, al jefe de seguridad. El, Bernie. Exactamente, arriba sí. de los, helicópteros, arriba de los donde, helicópteros, como controlando todos los operativos represivos. La gendarmería La fue gendarmería. muy dura, muy duro con ellos y los reprimió brutalmente. Y bueno, y eso forma parte también de la historia... Están las fotos del diputado en ese entonces Nicolás del Caño con balazos de goma en los, claro, brazos, claro, en los sí, brazos y en las piernas claro. por adherir precisamente a la, a la, a la movilización claro, de, los sí. de los obreros de LEAR. Bueno, eso también pasó en, en, en, en este gobierno que, que, que pasó, digamos, ¿no? ¿No? Sí, y hay mucha gente que no se olvida de eso. Por supuesto. Yo lo que quiero decir, eh, una cosita es respecto... yo eh, eh, Yo no voy a criticar a, a Ebe Donafini ni a Estela de Carlotto, digo, no, no voy a personalizar, no pienso, no, no, me parece que no tenemos que personalizar, pero sí, indudablemente, eh, las políticas que ellos han tenido eh, fue de eh, atar, digamos, al movimiento de derechos humanos, que siempre en la Argentina había sido independiente, atarlo a una política de Estado, sí. y como dice Eve, hasta de partido, hasta ¿no? Hasta de partido, sí, sí. Claro, sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno. Después, yo quería eh, agregar un punto, eh, no sé si con qué, te, con qué tiempo andamos. Tenés 3 minutos 20 segundos. Bueno, el, bueno en 20 segundos lo puedo redondear. <risa> Pero, eh, ¿qué es el hecho del de golpe de marzo del 24 de eh, marzo del 76? Eh, se toma como punto de referencia y adrede se ha instalado como el, como el punto donde comienza toda la represión política en la Argentina. Entonces nosotros tenemos que hacer, no porque yo haya vivido y estado militando en esa época, sino porque eh, lo podemos encontrar en cualquier material de la historia este, política argentina. Eh, cuando viene Perón a la Argentina, cuando se... en el 73... Y, ganan las elecciones, por supuesto, ya desde el comienzo eh, empieza a desarrollar una política represiva, uh -huh. contra primero contra la izquierda peronista y después contra la izquierda en general. A acordémonos, de la, cuando <coughs> los hace renunciar a todos los diputados de la juventud peronista, no, a los ocho diputados de la ju juventud peronista, buena parte de ellos fueron asesinados y terminaba de desaparecer durante la dictadura, pero fue asesinado durante el gobierno de Perón o del gobierno de Isabel, el asesinato de dirigentes políticos como Rodolfo Tegapeña... Uh -huh. Ortega Tegapeña, año 74. En el año 74, exactamente. exactamente. Uh -huh. Entonces, este, hay una cantidad de hechos represivos que ahí ya se vio, digamos, y la creación de las 3A. no el gobierno ni más, peronista... Ni más ni menos. Exactamente, crearon las 3A que fueron como la base o la o la idea de la patota militar después, ¿no? O uh -huh. sea, la patota... Y que incluso utilizó elementos descompuestos de estas patotas que eran mezcla de sindicalistas y mezcla de los perreguistas que, que se estructuraban para matar y asesinar y secuestrar a delegados Fabriles y, a, y a, can, a cualquier cantidad de gente que se opusiera al gobierno en ese momento desde el lado de los trabajadores. Entonces es, es importante que si bien en el 24 de marzo hubo un quiebre institucional, no es lo mismo la democracia que la dictadura, este, por más que algunos compañeros este, digan que estamos en la dictadura y todo lo demás, no podríamos hacer programa de radio, ni salir a la calle, ni marchar, si estuviéramos en la dictadura, estamos en un gobierno democrático, pero tampoco hay un, este, una cosa tan diferenciada. La represión política contra los trabajadores empezó, Ya en el, durante el gobierno de Perón. Uh -huh. El gobierno de Perón no dio abasto y los militares tomaron la represión por su cuenta. La institucionalizaron. Dijeron: uh -huh. basta de, de 3A, de aparatos, de esto, lo otro, nosotros nos hacemos ¿Qué? cargo y salieron ellos a reprimir, a secuestrar y a matar. Uh -huh. Exacto, exacto. Eh, bueno, me parecía que era importante, que es importante en estos acontecimientos porque adrede se ha. Eh, como ocultado ¿no? y mucho, yo he, he hablado con muchos jóvenes que, que, que me niegan absolutamente que durante el gobierno de Perón y eh, Isabel Perón hubiera habido algún tipo de represión política es decir desconocen totalmente esto pero es un desconocimiento producto de una política de Estado que desde todo, todos los gobiernos de Menem en adelante ocultaron al, bueno, el mismo Alfonsín hubo un pacto político entre el alfonsinismo y el peronismo para que los, los, este, lo que se juzgara fuera a partir del 24 de marzo. Uh -huh. Entonces, bueno, tiene una historia esto del 24 de marzo en adelante, por supuesto que fue terrible, fue inigualable la represión política, la condenamos como, como la dictadura más sangrienta de la historia argentina, pero también es importante que sepamos que este tipo de políticas represivas empiezan a gestarse dentro de los gobiernos democráticos. Uh -huh. Como puede suceder ahora, digamos. ¿Cómo? Como puede suceder ahora. Claro. Con todas las de la ley. ¿Mm? Tal cual, sí, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Es muy importante eso que señala Daniel, esto de, de, de cuándo comienza. Por ahí, un punto de infección muy importante puede ser esto, lo que sucedió en Ezeiza. Cuando la, la lamento interrumpirte, Nelson. Sí, son, sí. No escucho casi nada. Ahora me escuchás mejor. A ver. ¿Cómo estamos? Ahí, ahí, perfecto. Ahí perfecto, está. Perfecto. No, eh, te decía de que me parece muy interesante esta, esta puntualización que tú haces eh, y, y quizás podríamos decir de que Ezeiza, Ezeiza no. fue, fue como un botón de muestra de lo que, lo que, eh, de, de lo que ya venía, ¿no? Tal cual. Uh -huh. sí, bueno. sí. Es un Sí, sí, sí, sí, es, un, sí, sí, es una masacre sí, sí, sí. también hubo ahí eh, con lo que sería un proyecto de las patotas las patotas peronistas uh -huh, las patotas uh -huh. de la burocracia sindical y del aparato del PJ uh -huh, uh -huh. que de ahí estaba el teniente coronel Osinde sí, sí, una sí, cantidad sí, sí, de personajes sí, sí, terribles terribles. Claro, claro. Este, que inclusive después se van a incorporar a las patotas militares uh -huh, uh -huh, el uh -huh. ejército va a utilizar eh, a estos elementos descompuestos para secuestrar, asesinar y eh, torturar, sobre todo la tortura. Es una cosa muy interesante el tema. Uh -huh. Bueno, la invitación entonces es para, para que nuestros oyentes, los que tengan duda, los que quieran escudriñar en el pasado, por decirlo de alguna manera, comiencen a investigar, comiencen a interiorizarse. Ojo, ojo, investigar, reflexionar y pensamiento propio, voz propia, ¿ya? porque la historia es muy fácil, sabemos cómo se va tergiversando la historia y se van acomodando ciertos hechos, es muy importante ir a las fuentes, entonces la invitación a ver qué pasaba antes del golpe. ¿no? Tal en cual, vos sabés Nelson, te voy a contar a vos, a Ale y a toda la audiencia, Una anécdota, ¿qué de es esas que ocurren en estas marchas? Porque de pronto uno se encuentra con gente que hacía muchos años que no veía uh -huh. y ese tipo de cosas. En algún momento mencioné, dentro de lo que son las huelgas obreras en Mendoza, la huelga de los del hospital pediátrico. Uh -huh. Y hoy me lo, me lo encuentro a uno de los dirigentes más, más destacados de esa huelga que fue Mario Barraza, un compañero de origen chileno, y que bueno, que junto don, a otros... Don Mario Barraza. Eh, vos, ¿Vos lo conocés? Por supuesto. Claro, gran, bueno. mil, gran militante del Chile democrático en su momento. Claro, el bueno. Que organizó entonces, los exiliados chilenos en la década de... Claro, también, en la década de los 80. Bueno, 80, entonces, ¿sabes? con él, quede, Él no se puede movilizar mucho porque tiene una serie enferma, pero con él quedé en una eh, entrevista telefónica que podramos, podemos sacar en algún, en algún programa. Uh -huh. Así Por que hablé supuesto. con él de esto. Va a ser un gusto escucharlo Mario. Bueno. Este, Daniel, bueno, ya cerrando entonces tu participación de Sonda Rebelde de hoy, porque si no te vas a quedar a vivir acá, este, te damos las muchas gracias y te esperamos, sí o sí, el viernes que viene, eh, en tu columna semanal a Aquí tono. en la radio directamente ¿eh? sí, Compañeros, bueno, yo les agradezco mucho a ustedes Les agradezco a los Sobre todo a la gente que nos escucha Es un, eh, muy grato Saber que hay muchos compañeros que nos escuchen Y bueno, nos estaremos viendo El viernes que viene El viernes que viene Un, un abrazo, abrazo grande, Daniel, gracias Chao, Igualmente, Nelson Qué interesante, ¿no? Qué interesante Esto de de, de interesarse por lo que pasaba antes de marzo del 76 y también muy interesante que algo estábamos comentando antes respecto de los organismos ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, esta cosa de la independencia de la organización ¿eh? de masas, de la sociedad como quiera que usted le llame ¿ya? la independencia respecto de los partidos ¿eh? Eh, cuesta Cuesta, sí, sí, históricamente sí, sí, acostada. ¿por digamos, los organismos venían del ninguneo histórico uh -huh. de los gobiernos democráticos, pseudo-democráticos, uh -huh. pongámosle uh -huh. el periodo democrático... De Alfonsín, de, de La Rúa, de Menem, mm. todo lo que sucedió después en el año 2000, qué sé yo, los organismos siempre venían históricamente en sí, sí, Sí, sí, sí. Hasta que con el kirchnerismo se da un fenómeno no. particular, digamos. Que está es muy bien, es digamos. Innegable, sí, es innegable, es innegable donde sí, se les sí, empezó sí, a dar un poco sí, más bolilla, sí, más cabida. Sí, sí, sí. Y entonces, sí. bueno, obviamente este, sí. se dieron esas afinidades y esos afectos este, de una manera lógica, digamos. Es totalmente comprensible. Ahora, una cosa es alabar. Ponderar la acción de un gobierno. Y otra cosa es que te coopten. ¿Te acordás la palabrita que se.? Claro. Es decir, y otra cosa. Claro, porque hay otros tramos que no. Entonces, bueno, es que va a pasar, claro. claro podés es, tener diferencias. Eso tiene que ver un poco claro. con, también con, con cómo se construye políticamente, digamos. Cuando construyes políticamente, tenés que ir viendo. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? En este caso, por supuesto, una política pública de juicio a los culpables, etcétera, etcétera. Un montón de, de cosas que se sucedieron en, en esos gobiernos que son muy piolas. Bueno, una cosa es eso. Otra cosa es cazar ¿ah, a ese movimiento que es horizontal, ¿ya? Y que atraviesa la sociedad de cabo a rabo sí, sí, con sí, sí. un proyecto político, con un proyecto político. Yo creo que ese fue el error. Después de, podemos analizar el, el proyecto político, desmenuzarlo no, y ver cuáles son los alcances. Bueno, ese es un error. Ese Yo fue el error de los sí, organismos sí, un sí, poco sí. de caer en esa sí. Con eh, todo respeto, por no, supuesto. Pero, pero, esto pero, es, y con todo el amor, aparte. Y como participante, mm, digamos, eh, a ver, eh, de, uno con las madres se tiene que sacar el sombrero. Hombre, es decir, son nuestras madres amadas. Entonces, esto con todo respeto. Antes de que nos vayamos a la pausa musical, me quedó dando vueltas una palabra que usted dijo escudriñar y vamos a hacer una encuesta entre nuestros oyentes a ver quién sabe qué quiere decir escudriñar. Uh. Después de la pausa musical, yo que ya lo he buscado porque tampoco sabía qué quería decir uh -huh. eh, lo voy a decir al aire. Bueno, perfecto. called Katie, left me a mule to ride. esto que estamos escuchando, le decía al operador que lo deje de colchoncito, así bajito, ahí detrás, detrás, es la banda de sonido de una, de una película, ¿cierto Eduardo? Y la banda se llama Los Hermanos Blues, los Blues Brothers. Blue Brothers, Blues Brothers, puro Brothers. blues este, del, del sur de los Estados Unidos, uh -huh. muy bonito, che. Bueno, nos había quedado... Eh, ah, la vía de comunicación. La vía de comunicación, que la gente se comunique con nosotros. Nos el fijo, el 4-511-808. Bien. Y para Facebook, por ejemplo, un número de teléfono celular, que sería el 2613 ochenta Eso es WhatsApp. WhatsApp. ¿Yo qué dije? Dije Perfecto. Facebook. Mmm... Ah, bueno, para WhatsApp, pues, repito, 261-306-8060 para WhatsApp. Comuníquense con nosotros, esto es Sonda Rebelde. Y había quedado una pregunta flotando en el éter, porque acá mi compañero dijo en un momento escudriñar, y yo me quedé pensando, ¿qué habrá querido decir con esa palabra escudriñar que me sonaba tan rara? Amigo oyente, por si usted no lo sabe como yo que soy un ignorante, lo busqué y escudriñar significa examinar una cosa cuidadosamente para conocer todos sus detalles. ¿Qué le parece? Está bien, Estamos ¿no? haciendo docencia con el amigo Belmar acá que nos presenta palabras que nosotros no conocemos y que vienen muy bien para aumentar nuestro, nuestro léxico, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno con esto de también de, de tenemos un auspicio tenemos un auspicio pero caramba, esto es... se está volviendo un programa muy formal me parece Sonda Rebelde está creciendo oh. a pasos agigantados mermeladas rebeldes mermeladas y dulces rebeldes artesanales ayum ayum son dulces rela eh, relacionados con el amor porque ayum es una palabra de origen mapuche que quiere decir amor Y dicen los chicos que... O sea, son dulces. Son dulces. Los chicos que fabrican estos productos que son artesanales, caseros, muy deliciosos, dicen que cuando vos regalás un dulce, ayum estás regalando amor. Amor. Entonces las vías para poder este, comunicarse con los fabricantes y obtener dulces de ciruela, de durazno, de pera, de manzana... De higo, que es muy sabroso. De higo. De higo. Este, de alcayota. De alcayota, de, de, de naranjas, de cítricos, en fin. Todos los dulces que se te ocurran los están fabricando los chicos de Ayum. Te podés comunicar al... Dos, hay dos teléfonos, podés hacer pedidos a domicilio si querés. 2616-843988. Te repito, 2616-843988. O 2616... 720870. 2616 720870 para obtener los dulces ayum. Ya vamos a hacer unas promociones y para los oyentes de nuestro programa vamos a sortear en las próximas semanas unos ricos dulces ayum para Ajá. que los prueben y vean que no nos, en, no nos equivocamos cuando decimos en los, vez del los más ricos. En, esto es mucho mejor que el cero kilómetros Ah, y los chicos de Ayum también te venden frutos secos Y aceite de oliva de producción propia Muy, muy rico uh -huh. Bueno Regale amor Regale Ayum Ayu. oh, son ¿No? ¿Sonó más o menos? Impresionante, más, más, impresionante. impresionante. Bueno, bueno. bueno, bueno vamos, <risas> volvamos a un tema no tan dulce No diga. tan dulce diríamos ¿no? Esto cuando estábamos conversando Más temprano las implicancias que tuvo la dictadura militar, cívico-militar en la Argentina, yo te comentaba, amigo oyente, lo que pasaba precisamente con uno de los grupos más poderosos de la Argentina, que, justamente, de los, del cual hoy tenemos un presidente, que fue el Grupo Macri, que entre el año 76 y el año 83, o sea, el periodo, precisamente, de la dictadura militar, Sus empresas se multiplicaron de, 6, de ser siete en el año 76 a ser 46 empresas creadas justamente durante estos, durante estos tiempos del proceso llamado Proceso de Reorganización Nacional. Los negocios de Macri lograron un crecimiento considerable. La familia Macri a través de SOCMA, el grupo SOCMA, eh, sociedad este, eh, justamente conformada por este grupo Macri, Sostuvo numerosos negociados con el Estado argentino, permitiendo obtener importantes, numerosos beneficios económicos. Uno de los ejemplos más resaltantes es la empresa Correo Argentino, encargada desde la década de los 90 al servicio de la correspondencia. Pero también teníamos negocios anteriores, de la época de la dictadura, como decíamos. Por ejemplo, la empresa de recolección de desechos sólidos llamada Manliva, privatizada por la dictadura en el año 79. En ese entonces los Macri mantenían un contrato de cinco años renovables por igual cantidad de tiempo. Sin embargo, un litigio entre la ciudad de Buenos Aires y la empresa cortó el vínculo y actualmente la empresa sigue siendo propiedad de los Macri. En el año 1982, el Banco Central de la Nación, encabezado por Domingo Felipe Cavallo, decide estatizar la deuda privada de empresas que colaboraron con el gobierno, entre ellas las ligadas a SOCMA, lo decíamos el grupo Macri, Bridas, Gregorio Pérez Compan, el dueño de Techín, Bulgeroni, Renault Argentina, el grupo, el grupo Clarín también, el diario La Nación y Papel Prensa. Todas esas empresas que tenían importantes deudas fueron beneficiadas uh -huh. precisamente con la estatización de esas deudas. Eran deudas privadas adquiridas por sí, estos sí, grupos sí, sí. en el año 1982 al frente del Banco Central, el famosísimo ya Domingo Felipe Cavallo, lo que hace, estatiza esa deuda, es decir, una deuda. Que era privada, pasa a ser una deuda de todos los argentinos. La cifra total de dicha estatización alcanzó unos mil millones de dólares. Una muestra más de eso que comentamos anteriormente, de que ellos son los dueños de la patria en el fondo, ¿no? Claro, ¿Eh? Ellos se sienten y actúan como tal. Exactamente. Bueno, eso fue lo que pasó Por, por lo tanto, no es, no es muy loco pensar que el grupo Macri Y el que tenemos ahora de presidente Tenga una afinidad muy importante O muy, muy estrecha con lo que fuera la dictadura genocida Asesina de, de, la, de la Argentina uh -huh. de los últimos 40 años Yo quisiera que nos detengamos un poquitito en esto Alejandro eh, porque se ha escuchado en este último tiempo de mucha movilización mucha movilización y porque existen muchas razones también para movilizarse eso llamado eh, a rectificar digamos a este gobierno sí. eh, yo, yo no sé si un gobierno como este puede rectificar no pueden eh, está en su ADN Esto es, es su ADN, to, to, todas estas, estas perlitas a las cuales nos están acostumbrando en el último tiempo, esto de que se cayó en la educación pública, esto de, de, de todos los dichos de los personeros de, del gobierno, eh, hablan de, de su ADN, el ADN Garca, el ADN de, de, de los patricios y patricias de este país ellos se sienten los dueños de este país. ¿ya? Entonces, esperar, esperar que un gobierno así rectifique. Yo realmente pienso mucho, ¿qué posibilidades de rectificar tiene este gobierno? Yo no sé si de rectificar, por ahí lo que podría ser, llegar a ser, y fundamentalmente a partir de, de lo que ocurre en los próximos días o a partir de las próximas elecciones, ¿Ya? podría detener un poco la avalancha la locomotora esta neoliberal amenguala un poquito pero, pero rectificar estas medidas es, es, le sale por todos los poros ¿eh? Eh, las medidas que toman los dichos de ellos el desprecio, la soberbia es la típica soberbia del poderoso ¿Mm? sí, sí, sí, que este tipo rectifique para él los derechos humanos eran un curro. Exacto. Ya lo ha dicho. ha ya, ya dicho. Ya lo ha dicho. dicho. Él. Por eso minimiza, y por eso minimiza cuando en una entrevista reciente también dijo, bueno, 30.000, 9.000 nueve sí, sí. es lo mismo. No, claro. Es decir, da igual, en da igual ese no vale. es el tema. Pasemos a otro punto y hagamos lo que otro, hay que hacer ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Más o menos o lo mismo, digamos, en otro contexto. ¿eh? Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, esto tiene que ver con este este gobierno que ha venido justamente para nuevamente instalar este esta sociedad de beneficio para ellos mismos, sociedad rural, los grandes grupos económicos que se van a beneficiar en este lapso de tiempo que les quede gobernar tremendamente y van a dejar obviamente el desguace de la Argentina con una privatización de un montón de, de espacios que ya habían sido nuevamente estatizados y con una deuda Una deuda pública, bueno, cinco, diez veces mayor sí, a, la, sí. a la que adquirieron cuando, cuando entraron. Uh -huh, por supuesto. Es la realidad. Bueno, vamos a un temita musical, ¿le parece? ¿Ya? Sí, señor. Y vamos rumbando ya hacia el final del programa de hoy, pero tenemos unas cuantas cosas más para comentar. Aagogo, tocando y tocando. Poso guerrillero irasible, bombardeando, bombardeando. demostro el pavor de una manera peculiar. Resortes de sillón de casa familiar. antiguo calimba, antigua, antigua calimba. Ik ga zitten bombardeando, bombardeando. Bombardeando, bombardeando. Een ábitro la hago, tocando y tocando. Posso guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Een ábitro la hago, No sé cómo se llama este tema Don Cornelio y la zona ¿Cómo se llama? Un... Pampa Lirima No, no, no, estoy hablando del tema que escuchamos recién Ah, yo pensé tazas que el de tema te es de te la chino. cortina Tazas de claro Un clásico, tazas de té chino bueno. Don Cornelio y la zona Pero sí, dígalo, porque la cortina de nuestro programa Es un tema muy bonito Que se llama Pampa Lirima de Iyapo. Escuchemos un poquito Buenito. Buenito del, barroco. Delicado, Guañito. delicado. Buenito barroco. Qué bonito, realmente. Bueno, aquí estamos siendo las 21.48 de este día especial, particular, viernes 24 de marzo del año 2017. Y bueno, te queremos aportar números, números para que tengas presente esto que fue. La dictadura duró 2.818 días. Pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos y tres papas. Se sucedieron cuatro presidentes, se cerraron 20.000 fábricas y se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por seis. La inflación acumulada durante el 1976 a 1983 fue del 517.000%. El Mundial de 1978 costó 500 millones de dólares. Durante el mes que duró la competencia desaparecieron 69 personas. Entre la cancha de River, donde se jugó la final del Mundial, y el centro de torturas conocido como la ESMA, hay solo mil metros de distancia. Un día después de salir campeones del mundo, se quemaron 1.500.000 libros en un baldío de Sarandí. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. La mayoría tenían menos de 20 años. Murieron 649 soldados y se suicidaron 350 excombatientes una vez finalizado el conflicto armado. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Sin embargo, en 1978 había 310 intendentes, mirá qué raro, 310 intendentes radicales y 169 justicialistas. Se secuestró, torturó y desapareció a unas 30.000 personas. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Solo 210 han sido recuperadas. No, perdón, 121 niños han sido recuperados. 121. Es decir, que están quedando aproximadamente 370, que hoy ya son jóvenes, ya son, uh -huh. ya son mayores, Adultos mayores, seguramente con hijos, uh -huh. que nacieron en cautiverio y que no conocen su, verdadera, su verdadero nombre, sus verdaderos papás. La ley de obediencia de vida benefició a 1.180 militares acusados. Esa ley se derogó años más tarde y varios acusados ya han sido condenados, aunque algunos testigos como Jorge Julio López, les ha ido peor que a los acusados, ya que fue desaparecido hace exactamente seis años. Datos, datos que son importantes, me parece, ¿no? Datos para no olvidar y tener presente, digamos, desde dónde viene el gobierno que tenemos en la actualidad, ¿no? Exactamente. ¿Ah? Eso hay que tenerlo muy presente. Pero usted tiene ahí una sorpresa. Mire, es un compilado de un audios, compilado. de audios uh -huh. que seguramente los mayores van a reconocer las voces, eh, habla la ex María Isabel Martínez de Perón, habla el dictador Jorge Rafael Videla, y, y bueno, creo que sirve como corolario para, para que sepamos que esto no tiene que volver a suceder nunca, nunca más. que Rafael Acerca de la con alambre, así que me iba cortando eh, y me decían de que si quería hablar, que abra, que abra la mano. Eh, yo la abría cada instante, pero no, no, no decía nada, cuando me interrumpían yo les pedía de que me dejen. Eh, entonces uno de ellos dijo de que ya estaba jugando, entonces... Es Jorge Rafael Videla, precisamente. ¿Qué tul? ¿Qué tul? Bueno, queríamos escuchar algunos. Justamente ahí está. Ese es el nieto. Ese es el nieto. Ese ¿no? es está... el nieto. Ese es el nieto. Un joven que no tiene nada que ver con, <risa> claro. con el genocidio. Eh, ¿Qué edad tenía usted para el yo golpe? 11 años. 11. ¿11? ¿Tiene algún recuerdo? Y bastante terrible porque. En esos tiempos la gente tenía mucho miedo. Y sí recuerdo, porque yo vivía aquí en Bermejo, en ese entonces, la recuerdo a mi madre quemando libros, quemando libros en la uh -huh. churrasquera de la casa que teníamos uh -huh. en Bermejo, por temor, seguramente, claro, claro, claro. por miedo a lo, que, a lo que ya se venía. Uh -huh. como, como mucha gente hizo, supe de gente que los enterraba a los, a los libros. Uh -huh. este, esto que comentábamos recién, que el día después del del final del Mundial 78 se queman un millón quinientos mil libros en un, en un uh -huh. descampado en Sarandí, en Buenos Aires. Uh -huh. este, esto era, bueno, lo, lo sistemático, el miedo de la gente, ¿no? Así lo viví yo, uh -huh. de alguna manera, ¿no? Mm, chiquito Le todo, levemente, chiquito. Claro, porque claro, obviamente, claro. bueno, nosotros en mi casa no, no tuvimos directamente familiares de, detenidos desaparecidos, claro. pero pero bueno, con, con esta cuestión de la incertidumbre y el miedo de lo que se veía que se venía digamos. ¿Qué caminos tendrá que recorrer el pueblo argentino para llegar alguna vez a ese estadio de paz y futuro y de riqueza del cual hacen tanto hablar de estos personajes ¿no? porque uno escucha eh, eh, pasajes de, de discursos de Videla ...y ofrece el oro y el moro... ...escucha viejos políticos tradicionales... ...ofreciendo lo mismo, ¿no? Es un cuento muy viejo este... ...es un cuento muy viejo de la prosperidad... ...¿quién, quién puede negar la potencialidad... ...y las posibilidades que tiene... ...un país como Argentina... Eh, ...respecto de, de, de su materialidad... ...de su riqueza material... ...y sus habitantes... ...de las cosas... ...de cómo podrían vivir los habitantes de este país. Y escuchamos quizás desde antes del 76... ...y desde las huelgas de los peones... ...el anero allá en el sur, ¿no? ¿Cuántos señores de bigote largo y patilla larga... ...con, con una prominente panza, digamos, hablando por ahí de los sacrificios que hay que hacer cuando se trata de no pagar salarios dignos y justos del futuro esplendor que espera más adelante si tú, digamos, agachas la cabeza y adhieres al, al discurso de ellos Son, es un cuento muy viejo este ¿cuáles serán los caminos que tendrá que recorrer este maravilloso pueblo para alcanzar ese estadio, ese lugar, ¿no? ...de trabajo digno... ...en un lugar donde hay tanta tierra... ¿ya? ...que haya gente sin casa... ...donde hay tanta tierra productiva... ...que hayan campesinos sin tierra... ¿ya? ...habiendo tanto oficio... ...que hayan fábricas que cierran... ...la pelea eterna por un salario... ...llevar el pan a la casa... ...el maltrato... ...simbólico, el maltrato concreto y material... ...de la clase dominante que ha gobernado desde su inicio este país, salvo excepciones, digamos, que la historia ya posterior dará más cuenta, ¿ya? reconociendo cada uno el valor histórico que pudo haber tenido en algún momento. ¿no? Pero ¿cuál será el derrotero? ¿Cuál será el camino? Y, se, y será seguir, seguir la organización, seguir la lucha, seguir acumulando fuerza, seguir ganando conciencias, ¿Ya? Ganando conciencia para un futuro que nos encuentre hermanado en, en, en una situación distinta a esta, de la pelea cotidiana, brava, jodida, del sufrimiento, del tema del recurso, de la escuela, del transporte, etc. Bueno. Esto es. Eh, eh, eh, eh, eh, fundamentalmente hay que ser rebeldes. Es toda una empresa y hay que ser rebeldes. Y hay que ser muy rebeldes. Y como somos tan rebeldes, no nos queremos ir, parece, pero bueno, ya es hora de que terminemos con el, el programa de hoy. Muy agradecidos a nuestra querida audiencia que siempre nos está siguiendo, que se comunican, que, que están ahí con la oreja pendiente. Gracias a los corresponsales que tuvimos hoy en la calle, en la marcha, que, que nos pudieron graficar este bastante bien cómo salía, cómo salía la marcha, a nuestro querido operador, el Eduardo Cantos, un abrazo enorme, compañero. Y al productor general de todo esta tarde acá, que ha sido don Nacho Aguilar, ¿ah? que está muy ocupadísimo ahí, tratando de resolver un virus que infectó todas las máquinas de acá de la radio. ¿Mm? Bueno, y nosotros nos encontramos nuevamente el viernes que viene, a partir de las 20, con esto que se ha dado en llamar, Sonda Rebelde. Borges, Portaça, Astor Pialo, o maior músico argentino da talvez o maior da América Latina hoje. Vito Paz. Sigo sem dormir, vejo tantos portos, não há onde atragar. Já não existem laços, alguém tocou traga. Pra... Todos os perfumes, todo aquele lugar, todas as misérias e tudo mais que há. Cada movimento do um sol sobre você. Cada moda velho e cada noite descer, yeah! Oh, oh daarom het amor, oh, daarom het o amor, so ik oh, oh. Poucas a parar nós dois Nada nesse mundo, tem tanto valor Todos os vizinhos, parecem saber E lançam seus olhares, sobre eu e você Yeah! ja tevreden, weet je hoe anjos do céu também. Todos querem een beetje não sei o quê. Em todo o universo, nada lhes dá mais prazer. Yeah, yeah. yeah.